Bueno, para, para empezar, este plan estratégico está, digamos, lleno de ironía. Fíjese usted que el mismo día que anuncian un plan estratégico y lo presentan, es el mismo día que se siguen cerrando los frigoríficos. Uh -huh. eh, a nosotros nos da la impresión, y quiero ser claro en esto, no, iniciativas como el plan estratégico agropecuario son cosas que necesita el país y que hay que estudiar para con profundidad, porque de ahí debería surgir una verdadera política agropecuaria nacional. Sin embargo, este plan estratégico agropecuario tiene cantidad de inconsistencias, no se ha consultado a los productores, no han intervenido las entidades agropecuarias, y tiene más la impresión de una movida política que una movida realmente práctica para ver a dónde se encamina la política agropecuaria nacional. Y Sin querer ser reiterativos, creo que el ejemplo más emblemático es el que le menciono al inicio de la conversación. Anunciamos un plan estratégico alimentario por un lado y por el otro lado estamos cerrando los frigoríficos un tras el otro, ¿no? Le estamos sacando una parte, le están sacando una parte de, de lo que necesita justamente el plan agroalimentario, ¿no? Con el cierre de los frigoríficos, digo. Es decir, no hay ninguna transparencia aún en el mercado de la ganadería, si bien de noviembre a esta parte los valores de la hacienda en pie subieron 100%, eh, el futuro no se ve con claridad, hay mucha duda, sigue habiendo un secretario de comercio que presiona, por no decir patotea, que todavía va al mercado de linearse, y bueno, vamos prácticamente con mercados intervenidos, el tema del trigo sin, sin reflejar el precio internacional neto de retenciones, lo que recibe el productor, y seguimos llenos de dudas, no está para nada resuelto el tema de las retenciones, en qué va a terminar la gestión en el Congreso Nacional. La ONCA, que sigue siendo un organismo interventor de los mercados agropecuarios, sigue tan vigente como siempre, y con todo este escenario, hacer un plan estratégico alimentario realmente eh, parece poco irónico, ¿no? Primero pongamos reglas claras para el productor, vamos a darle transparencia a los mercados, sepamos qué ganadería queremos tener en el futuro, volvimos a sembrar lo mismo que el año pasado de trigo, que nadie se haga ilusiones, que no vamos a pasar las 10 millones de toneladas de producción, y dentro de toda esta incertidumbre que tiene el productor, cuando son malos productores que están saliendo del sistema, que los que están intensificando el sistema, sacar un plan estratégico alimentario, le decía, ¿no? Suena por lo menos apresurado. Fijemos las políticas productivas, vamos a darle transparencia a los mercados, hagamos de todo esto algo claro y a partir de ahí empecemos a elaborar un plan estratégico alimentario, ¿no? Diputado, buenos días. Agostina Delepiane lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va usted, Agustina? Bien. Eh, diputado, le consulto sobre lo que usted mencionaba, esto que resulta paradójico, irónico. Decía usted que mientras estaba haciendo el anuncio, por otra parte cerraban frigoríficos. Una situación así y extrema. Se vive aquí, muy cerca de la barría en la ciudad de Azul, con un cierre de un eh, frigorífico eh, de, de aves y, y liebres. ¿Está al tanto sí. de esa situación? Sí, sí, sí. Sé que el frigorífico de Azul está pasando un mal momento, y, y bueno, todo, todo esto es parte de esta falta de políticas. Estamos muy focalizados, obviamente, en lo que es la ganadería vacuna, pero para aquel otro frigorífico que está con animales menores, como pueden ser las aves, eh, también porque todo el sistema eh, mismo de, de la cría de aves, de los pollos, está todo basado en compensaciones y subsidios del gobierno nacional, que muchas veces no llegan. Usted sabe que la, la dieta de un pollo, por lo menos el treinta y pico por ciento es el maíz, para que el criador de pollo reciba este maíz a un precio que a él le resulte competitivo, el gobierno tiene que compensar o subsidiar, y cuando las compensaciones y subsidios no llegan, la economía no funciona, mm. y esto le pasa a criadores de pollo como le pasa a una empresa de colectivos, que si no mm. le subsidian la tarifa va a tener que aumentar el boleto y la luz y la electricidad y el tren. Esto es el, el, el perverso ¿no? sistema económico que nos ha puesto el matrimonio presidencial con todo el apoyo de gobernadores tan sumisos como el gobernador Scioli, que realmente de todos los gobernadores es el que menos iniciativa tiene para resolver el tema agropecuario, siendo la provincia de Buenos Aires la provincia más agropecuaria del país. Eh, Jorge, Hugo siete te saluda, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, Jorge, eh, ¿intuyo yo o que estás eh, en el Congreso CREA o estás por ir? Estoy en Córdoba, yendo al, al Orfeo, acá con unos amigos de Azul. ¿Ya, ¿Ya estuviste participando del Congreso? No, me hubiera gustado estar ayer, pero me quedé en La Plata porque tuvimos sesión y esto aprovecho para decirte que el gobernador Scioli apoyado por el radicalismo y con, y con el GEN consiguió aprobar el presupuesto extendido, es decir hoy la provincia de Buenos Aires tiene 4 mil millones de pesos más de lo que tenía en marzo-abril cuando se aprobó el presupuesto original Ajá. y ahora va a estar bueno para los intendentes saber qué excusa tienen para decir que no hay dinero para, com para combatir la tucura o para mejorar el sistema de la seguridad, de la seguridad rural, entre otras cosas. Ajá. De los cuatro mil millones de pesos que se le amplió al gobernador Scioli, de lo cual hay seiscientos millones, que es deuda. Eh, esto fue aprobado por el oficialismo, por el GEN y por el panradicalismo. De este dinero van a bajar dinero a los municipios, y ahora creo yo que para todas las comunidades, como las comunidades de, de, de ustedes hay que estar muy atentos para cuando uno va a ver a un intendente a pedirle algo que colabore para combatir la tucura o para tener un móvil más a la patrulla rural y dice que no hay dinero usted Ahora, sabe Roder, no que aquí en barría, bueno de acuerdo a lo que nos ha manifestado la gente de eh, lucha contra las plagas Eh, se está trabajando muy bien en ese sentido no ha habido no ha habido, eh, no ha habido inconvenientes, por lo menos eh, en eh, el año pasado, bueno, y ya se está trabajando, Hugo, para lo que va a ser este año también, ¿no? Sí, es cierto, incluso con una participación este, económica de parte de la municipalidad Importante, sí, sí. exacto Sí, eso lo queríamos manifestar, Jorge porque fue la realidad, creo que Aquí en Olavarría se tomó muy en serio el tema de la, de la Tucura, se ha trabajado y se está trabajando muy bien, y bueno, también hay que reconocer que hay un apoyo monetario de parte de la Intendencia. Bueno, al, fi al final del día el tema de la Tucura se resuelve con el apoyo económico. ¿Seguro? Yo sé que, Ol que Olavarría de todos los distritos afectados por la Tucura fue uno de los que mejor trabajó, uh -huh. pero sin ir muy lejos y dentro de lo que llega a la audiencia de ustedes, hemos tenido la Prida, la Madrid, Pringles, con un verdadero desastre. Sí, ¿no? sí, no, eso seguro, seguro. Este, Jorge, eh, volviendo otra vez a, al, al, este, al CREA, que es donde vos estás en Córdoba, sí. eh, ¿vas a tener participación especial en, en este Congreso? No, no, no. Hoy justamente viene, eh, entre otros disertantes, viene la mesa de enlace. Yo vengo a acompañar este congreso eh, y a disfrutar por un día ser un productor agropecuario y nutrirme de todo lo que vamos a escuchar acá. Bien. Eh, bueno, ya que hablaste de la mesa de enlace, está medio complicada el tema de la mesa de enlace, ¿no? Por lo menos eso es lo que manifestó Eduardo Busi. mira estas son las cosas así como, como las quieras ver, ¿no? Yo creo que la mesa de enlace ha sido un ejemplo de acordar a partir del disenso. Acá no hubo una opinión unánime en el tema de la segmentación de las retenciones, pero bueno, hubo que acordar y se acordó y vamos en el camino que vamos. Eh, creo que siempre la mejor ley no es la ley ideal, sino la ley posible, y acá lo que se pudo consensuar fue esto, y creo que la mesa de enlaces sigue, sigue así de junta como siempre estuvo. Bien, eh, Jorge, por último, y cambiando de tema, te, te, te voy a sacar de este tema y te voy a llevar a otro, porque ayer estuve en el remate de La Torcasita, ahí en Piray Miní, charlando con muchos productores y hemos estado conversando durante el almuerzo sobre los lanares, cosa que de eso sabés bastante vos y has estado muy, muy relacionado con este tema. Eh, así que preguntarte cómo cómo está la producción este, sé que en, en Pringles se está armando o ya se ha armado un frigorífico para lanares este, contame un poquito sobre este tema mira, hay mucha demanda para la carne ovina el futuro del, del ovino va por la carne más más que por la lana Sí, seguro. Eh, y bueno, yo bueno, para dar una idea cualquier cordero de despete un cordero de 28 kilos vivos Eh, vale entre 200 y 240 pesos, con lo que lo hace muy atractivo y hay pedidos para exportar carne ovina que justamente se está faenando en Pringles para todo lo que sea una oveja mayor, una oveja de, de una oveja de refugo, con lo que eh, se empieza a ordenar el mercado de la carne ovina con precios muy atractivos y bueno, la lana según la calidad, la finura y cómo lo, la trabajes si la estás trabajando con el sistema Prolana o el sistema tradicional, pero hoy una lana cruzacina, una lana, digamos, corrida, vale alrededor de, de un dólar con cincuenta el kilo, ¿no? Con el... lo que estos números son bastante atractivos, y en particular para aquel productor que tuvo que deshacerse de la ganadería vacuna por la política gubernamental y otro poco por la sequía, Eh, hoy creo que una forma de volver a producir es a través de la oveja. ¿no?